El 8 de marzo, en la Plaza de los Bomberos, veíamos a una persona que estaba escuchando con mucha atención y registrando los discursos que se hacían por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y vimos a una persona que estaba con una camiseta que en la espalda decía nuevo movimiento sindical, una fecha, nos llamó mucho la atención, fuimos a preguntarle... Y está invitado hoy a esta hora acá con nosotros para Bien. conocer el área en la que se están moviendo. La bienvenida es para Daniel Dodelson del nuevo Movimiento Sindical, se llama. Sí, Bienvenido, ¿verdad? buen día. Muchas gracias este, gracias por la, por la invitación este, en esta radio tan prestigiosa y con mucha historia que es la CX36 Centenario. Bueno, sí. ¿desde cuándo está este sindicato? Bueno, este sindicato se formó el 19 de mayo del 2018. Este, nosotros pertenecíamos a Fuesis, este, nos presentamos como lista porque, bueno, este, veíamos que hacía 6 años que el sindicato oficialista, único sindicato hasta ese momento, este, no convocaba elecciones. Entonces nos presentamos este, nosotros, hicimos una lista y ya desde el principio este, recibimos muchos obstáculos, muchas chicanas por parte de, de ellos y de Fuesis, Este, y bueno, fue una vergüenza la verdad, este la comisión hacía mucho que no hacía elecciones. 2 6 eh, años. 6 años, años sin hacer elecciones. O sea, se autorreligen, este y bueno, este nos hicieron este muchas exigencias por demás presentar esta lista de suplentes que eso en el en el estatuto de fuesis este no, no lo decía yo no tiene un estatuto tampoco es decir eh, era todo digamos este eh, en el aire era obstáculo en el nomás. aire era simplemente para poner sí. un obstáculo y impedir una libre elección ¿no? mm. este y bueno este nos quejamos con la comisión electoral de fuesis Y bueno, y en connivencia con el otro sindicato, los oficialistas, nos siguieron poniendo obstáculos. No no nos mostraron el padrón electoral, nunca. Es una cosa insólita. El padrón este oficial claro. de, de afiliados, digamos. ¿no? Que este, es donde están todos los claro, afiliados al sindicato. Nosotros claro. tenemos que saber. Este, llegamos ese día a las elecciones, no había listas nuestras. Este, y claro, nuestros los compañeros que queríamos votar por nosotros no tenían quién votar o darán en blanco. ¿Cómo reaccionaron los trabajadores cuando ustedes dijeron como, enojados, se presentaron como opción nueva? Eh, ah no, los trabajadores al contrario, este estaban cansados ya, digamos, de ese tipo de, de sindicalismo este, claro. en el cual se benefician este, digamos, los delegados nada más, este actúan eh, en contra de los intereses del trabajador porque firman pactos y convenios sí. colectivos como este que es la verdad este yo lo considero un pacto leonino a favor de los de, de las de empresas. las empresas entonces ellos se benefician y se privilegian este, y este buscan su, su rédito personal ¿no? claro en el caso de, de los trabajadores de la seguridad uno tiene la impresión viendo afuera que es un área donde hay muchos trabajadores que ha crecido sí, la sí, cantidad sí. de trabajadores muchísimo en los trabajadores. últimos años no sé el número ahora pero es muchísimo pero Entonces, son muchos sí, ¿no? sí, porque es un trabajo en el cual uno consigue consiguen seguiida este claro. no hay muchas exigencias este saben en el caso de los armados bueno tienen que hacer un curso pero este habilitaciones de jefe pero en, en definitiva este gente con, con pocos estudios y con pocos eh, se puede entrar puede entrar este y se gana digamos comparado con hace 15 20 años atrás este muchísimo más Ajá. este el tema que en, en el ámbito laboral este no hay no está codificado, entonces hay muy pocas hay muy pocas normas y, y entonces este esto más bien se arregla siempre este en bipartitas con las empresas y ahí es donde está el tema. Ahí porque, está la leonina. Claro, claro, la condición porque condición leonina. Exactamente, porque el Ministerio de Trabajo tiene su criterio. Claro. La empresa tiene otro, los sindicatos tienen otro, entonces siempre chocamos y claro. tiene que haber diálogo. Y las empresas, lamentablemente, en la seguridad es un rubro muy difícil sí. en el cual este se choca permanentemente este, y no se respetan los derechos de Cada vez de más trabajadores. trabajadores, entonces, en esa sí, área. Sí. Y sí. las empresas son muchas las que hay sí sí son son muchas y sí, eh, deben haber más de 50 ah. este, eh, el tema es que eh, hay muchas que ya están digamos este, reguladas están siendo todos están habilitadas por jefe y otras y hay muy pocas o, o, o, o algunas que no que no lo están sí. sobre todo en el interior es claro. donde es más complicado también. Este, y es donde más se abusan de los de los trabajadores sí. si se abusan las que están legalizadas imagínense en la que claro están en esa cantidad de empresas que hay hay algunas que son eh, mucho más grandes que otras sí, digo sí. hay algunas que son centrales y sí, sí, obviamente las digamos uh. las que son este mayor, eh, más grandes las que tienen más, más servicios este son sí, la, la que estamos nosotros g4s Prosegur, securitas este, son nacionales son extranjeras eh, son este son multinacionales pero evidente, evidentemente que son franquicias la, la, la, Ahí que, está. la que hay acá este y se rigen con las normas internacionales, ¿no? Todas tienen, las grandes son franquicias de multinacionales. Eh, por lo menos G4S, este supongo que prosegur también. Sí, prosegur seguro. Sí, sí, seguro. Este y bueno, y tienen un digamos un lineamiento general que le da la, la este la, la casa madre, vamos a llamarle, claro. este y tienen que seguir esos lineamientos, pero este igual se adaptan a, la, a las costumbres y a, la, y a las normativas que hay en, en cada país. Claro. Este los mismos problemas existen en, en casi toda américa sí. sobre todo en américa en en, en estas regiones donde más este se abusan los derechos de los trabajadores claro. yo tengo contacto con sindicatos de, de perú y tienen los mismos problemas este eh, con la empresa g 4 es lamentablemente sí. este sobre todo abusos este de, de mandos medios estos claro. son supervisores este que coaccionan amenazan a trabajadores en determinados servicios en los cuales nosotros consideramos que no son Este, que no están este en condiciones de ejercer sí. la función este plena, este y los amenazan con sacarlos del servicio hasta con mandarlos al seguro de paro. Nosotros hemos hecho denuncias en la inspección general de trabajo. Este, en un lugar de una compañera estaba en la calle prácticamente todo el turno de 8 horas con el frío expuesta y bueno, cayó la inspección, este encontró irregularidades y al supervisor este que amenazó con mandarla seguro de paro, sino cumplía sus de y condiciones fue suspendido. Ah, sí. Sí, sí. Este, pero bueno, tenemos que llegar a esas instancias para que claro. para que las cosas se han este... vuelto una parte así que todo el mundo cuenta como son parte del lugar en todos lados, están en bancos, sí, sí, sí, están sí, sí. en hospitales, en sanatorios, en supermercados, sí, en, en, todos en todos lados, lados ¿no? Sí. Están las empresas de seguridad. Y si ustedes tuvieran que hacer un listado de cuáles son los problemas principales o los reclamos principales que tienen los trabajadores, ¿por dónde empiezan? Bueno, este, primero este la, la, las condiciones de trabajo, ¿no? En los servicios eh, algunos este, se está bien, en otros no puede ser que en, en las financieras importantes este esté el trabajador en la puerta. Este ¡Oh! no puede estar en la puerta. Por seguridad. Por seguridad, este Eh, aunque estuviera armado, digo, es un trabajador que además no cumple la misma función que la del policía. Claro. Este está un... En qué se diferencia? Y este en, digamos nosotros este básicamente la seguridad es este disuasión. Este nosotros no eh no reprimimos no, claro. no reprimimos, este la idea es esa, ¿no? En el caso de determinados lugares de servicio donde hay valores y cosas a cuidar, eh, eh, sí son armados. Claro. Este, bueno, ahí está el tema de la legítima defensa. Nosotros tenemos un proyecto de reforma de la ley de seguridad privada que se aprobó el año pasado, uh -huh. este en el cual tocamos ese punto de la legítima defensa presunta. Claro. porque eh. ha habido casos muy sonados, muy duros, de trabajadores de seguridad privados. Que han sido asesinados sí, sí, sí. en los lugares de trabajo. No, no, y no solo eso, sí, asesinados y y como un compañero que ha quedado bastante mal en, en un bro de desaliado que ah, ¿sí, le han disparado, eh? le salió la bala por este por el maxilar, este ha tenido un montón de operaciones, este, bueno, la verdad eh muy complicado para él, no puede comer sólido y la empresa la verdad Que eso ya no, es definitivo. La empresa no le paga lo que le corresponde, este está en juicios este, y bueno no puede ser no porque es una persona que, que ha trabajado este que estaba en funciones porque además claro dijeron que no estaba en funciones hasta el otro sindicato salió diciendo de que, de que no estaba en funciones y, y yo tengo fotos del hombre este ensangrentado con, con el uniforme de g4s Eso fue en el este, supermercado, Eso fue, fue, en un browse allá, no en o sea, el browse que sí, está sí, en sí, el sí. supermercado fue hace 2 años más o, claro, o menos. Claro, sí sí, sí, sí, sí, Este, no de se hace, milagro lo claro, dio. No la murió. empresa sí, no, claro. no, este, le paga un pequeño, creo que 7000 pesos le paga. Este, él cobra del seguro, del Banco de Seguros, pero bueno, este, y está en juicios, ¿no? Permanentemente porque y además este lo peor es este su calidad de vida, ¿no? Claro. Porque igual claro. él tiene mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad. Y ha salido adelante, pero la verdad que es una situación en la, en la que no ninguno de nosotros quisiéramos no. estar. Y la empresa, este lo, lo, lo mínimo que tendría que hacer es este corresponderle, ¿no? Este, sí, en contrapartida ludo. por por la función que... Vamos le... a adelantarnos a algo que muchas veces... Bueno, ¿y para qué se meten en ese trabajo? Si va a ese trabajo, sabe que le puede pasar. Claro. Pero hay épocas, y esta no es una en las que no pase, que no hay trabajo de nada. Y lo único que hay es seguridad y limpieza. Claro. ¿no? y dentro de todo en la seguridad este se paga mejor, este digamos que o se, o se trabaja en condiciones de en algún en algunos servicios mejor que, claro. que este en fin, lo que lo que nosotros siempre este, tratamos de concientizar a los compañeros afiliados es que hagan respetar sus derechos, este que si los llevan a un lugar en el cual no están en condiciones que, que se quejen. Claro. Este, el sindicato es una herramienta y nosotros tratamos de aplicarlo lo mejor posible. Pero hay compañeros que por miedo a perder el trabajo porque juegan con el, con la necesidad sí, del compañero. entonces sí. ahí está el problema este y esta es un rubro en el cual el, el miedo este está subyacente permanentemente lamentablemente, lamentablemente y, y bueno este y por temor a, a perder el trabajo y, y bueno a tener ingresos porque tienen familia muchos tienen hijos obviamente entonces es una situación compleja este, sí. pero bueno además es como yo decía que hay Son parte de, de la dinámica de cualquier lugar hoy, ¿no? Pero también son como funcionarios distintos, con los que no se conversa, como con la cajera, no se conversa claro. como con el que está limpiando. El de seguridad está parte está como en otro lado, ¿no? Como Sí, depende del servicio, el servicio es en el cual el seguridad tiene sí, contacto tiene. Con, con la gente, con Bueno, en algunos lados hasta este... le toca trabajar. Claro, no y es más y el, y el cliente este sí. quiere que que sea esa seguridad y no otro. Ah, bien, este, bien. Este, por eso bien. nosotros también luchamos por eso, porque hay una estabilidad laboral. Lo, lo planteamos en el proyecto de Así reforma. Así que pasa eso que la, pasa, los clientes sí, quieren que sí, siga sí, uno y no. Sí, en algún caso este la empresa el éste los tiene que dejar en ese lugar porque el cliente se lo pide quien es cliente ese es guardia no quiere otro entonces eh, la, las prácticas por lo menos de esta empresa este es el cambio permanente de servicios cambios arbitrarios sí. le decimos, de servicio y eso está mal porque un trabajador este tiene que este, tiene su, su vida ya armada este no es lo mismo que lo saquen del lugar donde está que tenga que, que, que tomarovmius este eh, tener más horas de viaje Eh, entonces nosotros en el proyecto de reforma de la seguridad que tenemos, este planteamos eso, de que trabajadores con más de 3 meses tengan una estabilidad laboral y claro. que bueno, si lo tienen que cambiar de servicio que sea fundado, este realmente por temas este de, de operativos, porque siempre claro. en eso en esos se, se funda la empresa, pero no, pero son es muy vago el, el motivo que da. O sea, que esté bien fundado porque es, ¿no? Si eso por razones operativas, bueno, que lo explique bien. Claro. Este, bueno, eso, eso creo que es un tema muy importante también. Sin duda, este, sin y duda. Hay, y hay compañeros que lamentablemente quieren estudiar, no pueden. Este, igual, obviamente, que hay, hay leyes que, que amparan el sentido. Si si está haciendo cursos habilitados por el MEC, por el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, la empresa por lo general este, accede a... Pero en otros casos no y tienen que este, dejar el trabajo este o ah. tienen hijos y, y tienen que bueno que hacerse cargo de ellos, buscarlos eh, a la salida del colegio o, o los tienen en una guardería y no les cambian los horarios. Y, y bueno, es, yo entiendo que, que es muy difícil contemplar la situación sí, particular sí. de cada uno pero en algunos casos se puede ser un poquito más uh -huh. flexible, no porque si hay gente que entra este de 14 a 22 y necesitan este entrar a las 15, bueno, le pueden hacer un... Y hasta hasta 23. Bueno. Sin embargo, no, no se hace, este, uh -huh. lo, lo, o los ponen de reteno, o, o tienen que renunciar, lamentablemente. Claro, claro. Y entonces, nosotros, eh, hay una cosa que, que quiero que, que entiendan, si hay alguien de la empresa que está escuchando, es que nosotros somos un sindicato abierto al diálogo, Este, hasta ahora no hemos tenido este bipartitas, no tenemos negociación colectiva y eso es un derecho que tienen lo, los sindicatos. Bueno, de eso queremos hablar justamente. Uh -huh. Tenemos que hacer una pausa nosotros Bien. ahora por las dudas que esté escuchando un trabajador de seguridad que quiere afiliarse al sindicato de ustedes, ¿cómo hace? Nosotros tenemos planillas, uh -huh. este, además están tenemos una cartelera, eso sí lo cumplió la empresa desde el principio cuando nos reconoció como sindicato. Tenemos una cartelera, una buena ubicación en la empresa. este Ahí hay planillas, eh, si no está mi teléfono, el teléfono del sindicato, tenemos este, redes sociales. Eh, y nosotros este llevamos a planilla de recursos humanos y, y lo afilian enseguida. Es de esa manera. Sí, sí. ¿Y si está en el sindicato que ya estaba el desde otro, antes y se eh, quiere cambiar? Bueno, ahí está el problema. este Porque nosotros antes lo desafiliábamos, este pero le, este bueno nos pusieron un montón de obstáculos que en la planilla estaba nuestro logo, este le sacamos el logo la, la empresa este como tuvo un poquito de, este, de presión por parte del ministerio de trabajo porque ellos hicieron la denuncia además en eso sí hacen denuncias al ministerio de trabajo y, y bueno este entonces ahora tienen que, que ir a, a fuesis claro. y el trabajador le está complicado tiene sus horarios complicados o sea sin duda igual lo hacen hacemos una pausa y seguimos conversando con y Bueno, y está muy claro que este es el primer encuentro, es la presentación sí, claro. acá en la radio, Uy. que nosotros vamos a tener la chance de hablar muchas veces, y ya queda abierto este vínculo por el que ustedes, si hay algo importante, nos avisan claro. o necesitan, nos avisan y nosotros los, además los consultamos. Eh, le decimos a los que recién agarran la audición que estamos hablando con Daniel Dodelson del nuevo movimiento sindical, del sindicato de seguridad G4S, que están trabajando desde 2018, no pertenecen a Fuesis, no. sino que pertenecen a la confederación. Estamos en la confederación sindical gremial y además creamos una federación. Ah, bueno. Un nuevo, un nuevo movimiento sindical el año pasado. El nuevo movimiento sindical es una federación. Eh, eh, es un sindicato que ahora creamos una federación. Queremos reunir a todos los sindicatos de todas las empresas de seguridad en el país. Muy el bueno. Este y bueno, y estar en, en el grupo 19 del Consejo de Salarios en el sector. Ahí este, está, que nos fuimos a 90. la pausa hablando de eso, ¿no? Ustedes no tienen mi partí no han tenido mi no, partitas. No y y no han tenido de negociación salario, nada. colectiva. Porque lo que pasa es que en, en el Ministerio de Trabajo, este en la Dinatra Siempre nos ponen obstáculos. este Nosotros estamos por fuera del sistema, a no estar en FUECIS, a no estar en PICNT, y tenemos los mismos derechos que cualquier otro sindicato. Claro. Este, la ley 7.940 habla de eh, libre organización sindical. este Bueno, eh, por ese motivo creamos la federación. a ver si Acá estuvo entrar... hace pocos días, eh, antes de asumir, el ministro de Trabajo nuevo, uh -huh. y le preguntamos eso específicamente, si iba a recibir, porque un oyente preguntó, si iba a recibir a otros sindicatos, si iba a recibir a otra coordinadora de jubilados. Claro. Dijo que sí. Sí, sí ya lo combinamos, los... ya lo invitamos. Para una ¿Y? ¿Y qué bueno, le dijeron? Bueno, estamos a la espera. Están a la espera. Sí, sí. Este, estamos a la espera. Bien. Él, aparentemente, está más abierto. Este, y bueno, esa es la idea que tenemos nosotros. este No que nos beneficien, sino que haya igualdad de condiciones, nada más. Exactamente. Este, y obviamente, este, respetando la, la representatividad, ¿no? O sea, el mayor número de afiliados que tengan... este Eh, si en el caso de las federaciones uniones de trabajadores que tengan reúnan este muchísimo sindicato me parece perfecto que estén en el consejo claro. de salario ahora si nosotros llegamos a, a tener más que ellos o igual merecemos la misma representatividad. sin duda este y tener voz y voto este porque trabajadores somos todos y todos tenemos derecho entonces no puede ser que solo un grupito este digamos agre de saga este todo lo que tenga que ver con, con el tema de de convenios y pactos y acuerdos. Porque además eso les determina a Obviamente. ustedes la nos vida. Obviamente, nos condiciona, nos condiciona. El convenio colectivo que firmaron, ahora nosotros no tenemos aumento hasta enero del 2021. Simplemente el beneficio que, como se quiso equiparar con el trabajador de comercio, bueno, tenemos dos días libres cada 15 días, está bueno, hasta pero... Hasta 2021, en estas condiciones 2021, que están las cosas. En esta condiciones están las cosas, ahora con el dólar como subió, con, con este las tarifas, con el tema del coronavirus, etc., Este, imagínense hasta el 2021 sin aumentos ¿no? este, bueno. eh, cuando ustedes hablan de todo esto ¿cómo hacen para vincularse con los trabajadores? Eh, ¿ustedes se reúnen? tienen ¿qué organismos tienen? ¿cómo claro, participa eh, el trabajador? El, te, el tema es que eh, ya como le decía anteriormente este este gremio es complicado ¿no? claro. este, la, la gente tiene temor no quiere sindicalizarse hay mucho descreimiento por sindic sindicatos que han actuado de forma este no correcta este entonces la gente no descree eh, la gente no le interesa eh, si sí quieren cambios pero no no se comprometen entonces sí. por eso nosotros este queremos no nos llamamos por casualidad en un movimiento sindical claro es precisamente para tratar de hacer otro tipo de sindicalismo ¿no? eh, digamos que, que sea de interés colectivo pero que eh, beneficie realmente al trabajador lo claro. no que se hagan acuerdos que, que favorezcan a las empresas Sí. Ahora, eh, la participación ahí es muy importante, es, de todo, ¿no? Es importantísimo. Porque, porque eso se critica de que son tres o cuatro los que claro, resuelven y al final son, se determinan la vida, pero hay que meterse. Son 1.300 empleados. ¿no? Ah. este Y supuestamente el otro sindicato dice que tiene 200, nosotros tenemos 120, este no, no no somos ninguno de los dos representativos de nada. este Entonces nosotros... No hay tanta diferencia. ¿eh? Por eso. Entonces... No, no, y es más, creo que ya este, estamos muy cerquitas si y es que no los pasamos. Claro. este Entonces nosotros lo que queremos es que, que el trabajador se comprometa. Claro. Este, si quiere que nosotros estemos en el Consejo de que se afilian. Ah, si sí. los demás sindicatos quieren salirse de una trase o de otras federaciones que hayan que no los representa, que vengan a, a la federación nuestra. Pero pero que, que se comprometan, ese es el tema. Ah, nosotros sí. solos no podemos. Ustedes trabajan también. Nosotros Ustedes trabajamos. son delegados sindicales, pero trabajan. no tenemos licencias sindicales. Otro de los derechos en los cuales... ¿Por qué? Porque no estamos en fueses y toda la misma historia de siempre. Claro. Y la empresa no quiere pagar más de las 500 horas mensuales que le paga el otro sindicato. Pero además es muy sano que el trabajador que es delegado sindical siga trabajando para claro. que viva las mismas Nosotros cosas. Nosotros trabajamos todos. Ahí está. Mucha gente se queja y dice, no, si es delegado sindical hace 20 años que no trabaja. Sí, es verdad. 30 años que no trabaja. En sí. varias áreas, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este caso no es así. Nosotros así que el no. trabajador se tiene que meter a A, a mí me ven, yo soy presidente del sindicato, me ven en base, me ven trabajando todos en todos lados. Claro. O sea, este, no tengo licencias sindicales y sin embargo actividades, hago actividad sindical. Y me sacaron de un servicio en el cual estaba tres años precisamente porque... Hacía actividad sindical, me dice, cosa que estoy ejerciendo mi derecho. ¿Se o sea, los dijeron eso? Sí, el celular, el uso del celular. Ellos utilizan esa ah, ese claro, argumento, el uso sí, del celular. Okay. este Cuando todo el mundo usa celular y, y sí, los mismos sí, este, supervisores sí. molestan a los guardias en los bancos llamándolos. Yo te llamándolos, decir, se, se comunican, ¿no? Eh, sí, pero los molestan, porque realmente ah. el guardia en un banco sí que no está más restringido. No puede estar Sin embargo, sí, no, los molestan, los llaman, porque cualquier cosa cuando ellos tienen que hacerse presente y hablar en en un lugar apartado, en fin, este pero bueno, no sancionan por eso. Y, y hay otro hecho que la verdad, este este eh, nosotros este, en las licencias anuales a veces salimos con menos de 20 días, cosa que la ley 12.590 habla de un año de trabajo completo en una empresa, no se puede salir por menos de 20 días. Sí. Bueno, la, la empresa argumenta que hay una disposición en el Ministerio de Trabajo que por 8 faltas en el año este se le quita un día de licencia. Este yo he ido a mi este de trabajo, he estado en la oficina 102, en, en la 112, 108 y box 30 me dijeron que es ilegal. Se sí, embargo la empresa así diciendo que es legal hacer eso. Bueno, eso, porque acá trabajadores de seguridad han llamado muchas veces, han venido, presentan denuncias con dificultades, pero lo denuncian de cosas que uno dice, no, pero eso no se lo pueden hacer, es una ley en Uruguay no se puede hacer por ley. No. Hace. Eh, leyes de decenas de años eso que sí. tiene el Uruguay y eso no controla el Ministerio de Trabajo y nosotros este hacemos las denuncias y van, inspeccionan, les pondrán multa pero si es la misma es, hay condiciones que se tienen eh, que respetar y... no, no puede hacer un plantón a un trabajador que uno ve a los trabajadores de seguridad muchas veces están de plantón sí. los tienen todo el turno parados si, sí, no puede ser, y menos en la puerta no se puede y no lo que pasa es como le decía, este no hay una codificación eh, en, el, en el ámbito laboral. Entonces se manejan con, con algunas leyes que hay. este Y cosa que criticamos del Ministerio de Trabajo, espero que ahora cambie, sí. es que ellos priman el criterio político, más que el legal. ¿En qué sentido? Ah, bueno, nosotros no estamos en Fuesis. El señor Carlos Rodríguez, espero que no esté más, del Grupo 19, Consejo de Salarios, nos decía eso, ustedes tienen razón... Este, porque hay libertad sindical y organizarse, pero bueno, este yo me debo a mi superior, ustedes no están en FES, ¿y por qué no hablan con él? Sí, el señores, delegado en el por... ministerio. Era ocupa un cargo importante en la Dinatra, en el grupo 19 el Consejo de Salario, que es el subgrupo nuestro del sector nuestro, sí. de la seguridad privada. Este, y nos decía eso, íbamos a plantearle que este reclamos y nos decía que, bueno, ustedes no están en FES. Pero señor, ya no pertenecemos a FES, pertenecemos a otra central de trabajadores, además. Y bueno, Este, y así está, entonces eso es sí, que sí, prime sí. el primer criterio político, y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Se lo van a plantear al ministro si les da la entrevista? Exactamente, es precisamente sí. eso es lo que le vamos a plantear, ese es el, el leitmotiv, eh, el, lo fundamental, que queremos saber cómo se van a manejar ellos y qué relacionamiento van a tener con los sindicatos que no está, que están por fuera de FUECE y PICNT y los que están en la nueva central de trabajadores, que somos nosotros claro. yo estoy represento la mesa ejecutiva este, de, la, de la CCGU Claro. en nombre de, del movimiento sindical. O sea que eh, tenemos los mismos derechos. Es brutal, brutal. Y eso es lo que no se nos respeta. Hay mujeres también trabajando, sí, sí, ¿no? Sí, en seguridad, mujeres, sí, es, un sí. eh, es un porcentaje es un porcentaje bastante alto, importante, sí, sí, importante, sí. Armada, Tienen tareas seguro, especiales también. o eh, no, las mismas? No, van haciendo los mismos trabajos, quizá a veces este no no, no trabaja mucho en la noche, Claro. Este, pero después este básicamente igual, sí, no no, no hay mucho. Bien. Este Y bueno, sí se lo repeta las la, la licencias maternales y este todas esas cosas se lo respeto, sí. Sí, porque hay leyes, digamos Sí, claro. Pero esas eh, no las pueden pasar por arriba no, todavía. No puede, aunque bueno, en algún caso este ya este compañeras este, embarazadas de varios meses, este con chalecos esos de esos blindados muy apretados, este no, <risa> este no, no. y trabajando en esas condiciones, eh bueno, Yo creo que hay que tener un poquito más de flexibilidad, me parece. Bueno, Daniel, bueno. la verdad que ha sido muy ilustrativa esta, bueno, todo lo que has dicho. Eh, quedamos nosotros a las órdenes por cualquier difusión y para poner temas sobre la mesa bien, que no bien. estén, eh, darle seguimiento, ¿no? Porque si no, uno parece, se, nos da la idea de que todos creemos que sabemos cómo es eso, pero no es. Ahí va. Ven, a, ven al guardia como un objeto sí, ahí parado, pero han, es una persona cosa pero ha, ha que cambiado siente todo. que tiene los mismos problemas que todo el mundo. Este, y tiene familia sí, ¿sí? Y, y muchos además este eh, tiene mucha cultura estudian y, y, y la verdad que este quieren salir adelante pero bueno este, en estas condiciones es muy complicado no exactamente muchas bueno, gracias por haber gracias. venido un saludo a todos los trabajadores de seguridad bien, ¿eh? muchísimas gracias